Eh, junto con nosotros que hasta el momento tenemos un 98% de acatamiento al paro en lo que va de la mañana. A nivel de la barrilla estoy hablando. A nivel de provincia todavía no tenemos los datos porque no nos han mandado, pero uh -huh. cerca del mediodía seguramente ya los tendremos. Bien. este Y además de nosotros, como te decía que tenemos ese acatamiento al paro, hace paro también ATE. Entonces, este, lo que es en escuelas, eh, se ve más afectado porque prácticamente las escuelas están cerradas porque no hay porteros tampoco. Entonces, este, eh, nosotros estamos contentos con este acatamiento porque ha sido casi masivo, ¿no? Uh -huh. Bien, ¿lo esperaban de esta manera, Graciela? Sí, sí, se esperaba, porque había mucho malestar entre la gente por la negativa a la apertura de paritarias, entonces este, eh, se esperaba un alto acatamiento al paro, sí. Uh -huh. Concretamente lo que el gremio docente o los gremios eh, docentes están reclamando es la reapertura de las paritarias y un aumento salarial antes de fin de año. Claro, sí, sí estamos reclamando eso sí, sí de, de, en la conversación que tuvieron eh, el, el, la otra semana eh, abrieron paritaria para algunos temas este sí de, de, pero rotundamente se negaron a dar aumentos salariales en lo que falta de este año ellos quieren abrir una paritaria para tratar el eh, los sueldos para el año que viene pero para este año rotunda la negativa de darnos este, un aumento salarial. Bien, ¿cuáles son las aspiraciones de ustedes en cuanto a aumentos? ¿De qué valor están hablando? Y nosotros estamos eh, que haya un básico de 2.100 pesos por lo menos básico hablo, ¿eh? Uh -huh. este, pero bueno eh, eh, un básico que te ayude a la canasta básica docente digamos, porque nosotros aparte de de comer, de vestirlo, de pagar los impuestos, de todo, tenemos que, tenemos que comprar también lápices, cuadernos, gomas, todo porque el Estado está ausente en todo eso también, ¿no? Entonces en las escuelas periféricas el docente está poniendo dinero de su bolsillo para que el chico pueda escribir. Uh -huh. Entonces todo eso es lo que conforma una canasta docente. Uh -huh. eh, el, como el Estado manda algunas cosas a principio de año y después se olvidó de que existe la escuela. Eh, el docente continuamente, sobre todo en las escuelas, ya te digo, las periféricas el docente continuamente tiene que estar comprando cosas para darle a los chicos, eh, si queremos que el chico aprenda, ¿no? Está claro. Eh, Graciela, eh, la idea es continuar con estas medidas de fuerza si no hay respuestas, inmediatamente la semana posterior también, ¿no? Acá nosotros tendríamos que hacer una reunión de delegados de escuela primeramente para ver con qué quieren, cómo quieren seguir a todo esto, porque es medio complejo. El gobierno, si bien abrió paritaria para todo lo, lo otro que se reclama eh, no quiere, y quiere abrir paritaria para tratar sueldos para el año que viene, entonces hay que ver las dos partes, digamos, el no trato de sueldo para este año, que es lo que nos perjudica directamente, y hay que ver que también está abierto para otra cosa. Entonces hay que hacer un, un estudio de, de la situación y ver qué quieren los docentes con esto. Uh -huh. Bien, eh, ¿ustedes tienen fecha ya de reunión? Y nosotros tendríamos que estar reuniéndonos el martes, el perdón, El viernes este o el lunes, porque Ajá. ya después tenemos el censo. Eh, bien, claro, exactamente, porque ustedes participan, el 27 participan del censo en, en claro. su mayoría, ¿no? Claro, Está claro. claro. Eh, Así que tendríamos que estar reuniéndonos en estos días. Graciela, eh, preguntarte, eh, la adhesión del 98% que tenemos en Olavarría a esta hora de la mañana, eh, ¿tenderá a mantenerse en las dos jornadas de protesta, crees? Yo pienso que sí. Ajá. Yo pienso que sí, que se va a mantener a las dos jornadas este, Y quizás aumente en la de mañana Mañana tenga un aumento Bueno, el aumento sería muy poquito en este sentido sí, muy poquito, muy poquito Pero bueno, eh, nosotros estamos satisfechos con esta adhesión al paro Ajá eh, es, Estamos hablando de acatamiento en todos los niveles En todos los niveles, sí, sí, sí, por 98% en todos los niveles Ajá Privado, ¿eh? No tiene eh, faltan los datos no, no, de privado de aquí. De privado no tenemos exactamente, exactamente. Bien, Graciela, te agradecemos la gentileza como siempre. No, ¿eh? por favor, muy amable. Ustedes, ¿eh? hasta luego.